Yo Arteche, alcalde de Ayara, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Sí, bueno, que hoy, hoy tienen una reunión además eh, importante de, de ganaderos, ¿no? Llevan toda sí. la mañana con este asunto. Sí, bueno, nos hemos reunido en principio una reunión previa aquí en el Ayuntamiento para después desplazarnos a, a Burgos, vamos a ir a a losa, y bueno, pues hablaremos con el otro lado y bueno, aquí andamos con líneas, jurisdicciones sí. en fin, dejando un poco de lado también esos temas que son muy largos y más arduos y bueno, que tendrán que tener un tratamiento posterior, y de momento vamos a ver si nos empezamos a poner de acuerdo con el tema del aprovechamiento de pasta. Sí, sí, es. ir a lo, a lo práctico, que lo, lo otro, lo otro sí, es más complicado. Sí, eso es, lo otro ya ya irá viniendo. Pero, sí, fin, es un sí, tema sí. también interesante y lógicamente los que están aquí, que hay algunos técnicos además que pues con mucho tiempo en estas cuestiones, pues lógicamente empiezan a enredarse y bueno, son temas muy interesantes, con connotaciones históricas y, en fin, pues lógicamente eh, tenemos que centrarnos y, bueno, pues si iremos eh, después a, a Losa y a ver qué es lo que podemos ir resolviendo. Mm, perfecto. Bueno, yo quería preguntarle, aunque sea brevemente, ya sé que se, han, se reunieron ayer, todo el mundo lo, lo conoce, para, para ver qué posibilidades hay de compartir servicios entre los pueblos sí. que, que estamos en la comarca, unos de Vizcaya, otros de Álava, la mayoría a veces evidentemente, pero también vizcaínos sí. y, y, bueno, pues eh, parece que hay buena voluntad, lo que pasa que es un proceso que llevará tiempo ¿no? Pues sí, efectivamente, la, era eso. Además, la reunión era una, una primera toma de contacto. De hecho, es una entendemos que por parte de todos es una buena noticia el hecho de que nos podamos reunir y empezar a hablar de estas cosas que al final están en la mente, yo creo que, de al menos de todos los ayaleses y me imagino que de todos los municipios eh, alrededor, incluso ya comentas tú, pues incluso vizcainos, eh, lógicamente, el mancomunar, en principio, tiene un, una perspectiva económica de abaratamiento pues que y de coordinación también. Y luego también tiene una interacción, eh, digamos, social que consideramos todos en esa reunión importante e interesante eh, quizá, bueno, pues sí también vemos que existen dificultades de todo tipo eh, pues administrativas, económicas y de llegar a acuerdos, entonces bueno en principio fue una primera toma de contacto eh, también nos hemos emplazado a continuar con estos contactos Pero, bueno pues vemos también que es un temardu y que tenemos que hacer bastantes consultas y entre nosotros pues poco a poco ir perfilando lo que puedan ser bueno posibles acuerdos quizá puntuales en fin ya iremos viendo pero bueno en cualquier caso una buena noticia y un y una buena ...un buen comienzo. Sí, sí, que se reúnan porque bueno, ya sabemos que no es, no es fácil... ...porque los pueblos más eh, grandes, son Laudio y Amurrio... ...son los que tienen los servicios... ...y los más pequeños son sí. los que aspiran a esos servicios... ...y por lo tanto ahí tiene que haber una contraprestación... ...de alguna forma, ¿no? Sí, de alguna manera sí, por un lado tiene que haber una contraprestación... ...pero y sobre todo también tiene que haber eso... ...mentalidad de colaborar y de cooperar entre todos... ...entonces cuando haya, cuando, si hay esa buena voluntad que la hay... ...pues yo creo que todo lo demás se puede ir hablando y resolviendo... ...en sí. cualquier caso es más un punto de partida de buena voluntad y, bueno, pues luego las, eh, las dificultades irán surgiendo, pues como dices tú, por el tamaño de los pueblos, los servicios que se ofrecen, etcétera, pues eso es lo que habrá que ir tratando en, en sucesivas reuniones. Pero, sobre todo, un punto de partida que es buena voluntad y, bueno, pues vamos a intentar eh, llegar a llegar a acuerdos en uh -huh. medida lo posible. Bueno, pues nada, le dejamos para que siga ahí con esa reunión sí. <risa> preparativa vale. de la siguiente reunión. Larga e interesante. Muy bien. Josu Arteche, alcalde de Iáles Caricasca. Gaur, aur. Ai, aur,